Eh, y después escribe Nadia, como siempre, enviando ella sus mensajitos, escuchando la gráfica desde temprano, dice Lamentable lo que vemos en el Congreso, se cagan en todo, estamos hace meses sin laburar, con miedo a enfermarnos, perdiendo seres queridos en algunos y a algunos políticos solo les importa el show y el rédito político. Así que sí, bastante indignación entre nuestros oyentes con lo que con lo que viene sucediendo. Uh -huh. Así es, 11:59, 12 ya del eh, mediodía, 10 eh, de la 10 grados 9 décimas, nada más la temperatura actual. Sigue lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Está Nicolás Mojia en la operación técnica, eh, Marcos Maldonado está en la producción de manera remota, ejerciendo el teletrabajo. Eh, pero en condiciones eh guarda no estamos no. eh, no, si sí no le mandamos la silla veo que las empresas deben mandar la, la silla ergonómica para el trabajo claro todavía no tenemos la silla momento para... no creo no creo que tengamos este, el presupuesto para el, o, ojalá <risas> que, que bueno lo tengamos pronto aquí ya trabajando este en nuestros estudios Leila la a mi lado mi nombre es lautaro Fernández en un ratito volvemos con claudio orellano Mientras tanto vamos una tanda de las noticias y seguimos un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Radiográfica. radiográfica FM 89.3. Nos entendemos. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica participa en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga el movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Se parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. En septiembre volvé a vivir la magia del radioteatro. Llega la compañía. Escúchalo en Radio Gráfica FM 89.3. La compañía radioteatro. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. Ate Capital volvió a enamorar. En las redes como AT Capital La refundación está en marcha Sumate a AT Capital Gráfica Campichuelo Diseños, intercalados Encuadernación, embolsados Y todo lo que usted necesita Gráfica Campichuelo Campichuelo 553 Llámanos al 4981 6500 Gráfica Campichuelo Citra si Jucaba el Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires siempre defendiendo derechos de los judiciales Citrajo Cava Abre la cancha periodismo y tablón historias, datos y toda la información con Carlos Zaira y el resto de la banda de lunes a viernes de Además, el alargue de los domingos Siempre, después del fútbol Por Radiográfica FM 89.3 Todos los viernes A las 18 horas Radiográfica te propone Especiales Las tiras institucionales Y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis repite los domingos a las 14 horas radiográfica especiales ¿querés polemizar? vení a la señal de lunes a jueves entre las 18 y las 20 los viernes desde las 19 en la gráfica es de una izquierda stalinista para cuidarte de la epidemia o de una derecha fascista usa barbijo ¿dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? no las podemos ver porque las prenden fuego antes para protegerte de la infodemia ¿cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? apaga la tele y encende la radio quédate en casa radio gráfica un barbijo que te cuida pero van las orejas de Espacio Publicitario. Escuchamos a Patricio y Rey y los Redonditos de Ricota. 12, 11 del mediodía, 11 grados, dos décimas la temperatura actual. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radiográfica. Tenemos que dar la eh, triste noticia eh, que se ha conocido en los últimos minutos por la Comisión Provincial por la Memoria. Es un comunicado eh, oficial que señala que el cuerpo encontrado es el de eh, Facundo Astudillo Castro, luego de la, eh, bueno, el, el encuentro, eh, la, perdón la requisa que se hizo de Ajá. los rastrillajes este que se hicieron en el sur de la provincia de Buenos Aires se halló este cuerpo y la eh, bueno la, la justicia empezó eh, con la investigación se convocó al equipo argentino de antropología forense y hoy la comisión provincial por la eh, memoria comunica que es efectivamente eh, Facundo Astudillo Castro el eh, bueno la identidad de este los el cuerpo hallados. hallado, que se encontraba en muy mal estado y ahora eh, intentará también la autopsia, detallar cuál fue el ocasional de la muerte y qué ha pasado con ese cuerpo que se encontraba en tan malas condiciones. ¿no? Exactamente. Eh, importante saber sobre la identificación de este cuerpo, ya tener la certeza de que se trata de Facundo. Eh, bueno, sin embargo, y hemos hablado con el abogado de la familia de Facundo, eh, lo importante es averiguar qué pasó ¿No? y seguirán la investigación más allá del resultado eh, de esta de este peritaje sobre los restos hallados así que veremos cómo sigue la causa eh, en estos en estos días importante tener en cuenta bueno ahora sí la certeza de, de, de que se trata de facundo no para uh -huh. eh, cosa que ya se sospechaba desde hace tiempo. Obviamente todos los ojos están puestos en la policía bonaerense, en la manera en que trabajó durante este tiempo, en el que se desconocía el paradero de, de Facundo. Recordemos que hay evidencia, el amuleto de Facundo hallado en una comisaría, eh, un patrullero que este, también sospechoso de andar muy cerca del lugar donde se encuentra, ahora sí el cuerpo de Facundo a 800 metros nada más, una noche donde no debería haber estado ahí uh -huh. ese patrullero, así que esperemos que la investigación continúe y se llega la verdad y se, bueno, obviamente se encuentran los responsables, ¿no? De, de, de lo que le pasó a Facundo. Uh -huh. En la cuenta oficial de la Comisión Provincial por la Memoria señalan que la jueza confirmó que es el cuerpo de Facundo Astudillo Castro, las querellas de Cristina Castro informan que en la audiencia realizada de manera Remota, la jueza federal María Gabriela Marrón confirmó que según el cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de antropología, antropología Forense, los restos encontrados el 15 de agosto corresponden a Facundo Astudillo Castro. En la audiencia estuvieron presentes la mamá de Facundo, Cristina Castro, sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, la Comisión Provincial por la Memoria como querella institucional. También estuvo presente Luis Fondebrider, titular del Equipo Argentino de Antropología Forense. Además, acompañó Malena Dardoy a cargo de la dirección de que contra la violencia institucional. Así uh -huh. que eh, se ha confirmado, se eh, bueno empieza ahora la investigación de qué ha sucedido, va, continúa y se profundiza la investigación de qué ha sucedido con Facundo que desapareció en su viaje de Pedro Lura a Bahía Blanca y que eh, al día de hoy eh, en, confirman que los restos hallados existen, eh,